Yo salía al a b u r a r Los vecinos me miraban, algo aquí andaba mal En mi casa no contestan las llamadas celular Me daba desconectado, ¿dónde diablos estará? Mis amigos me cargaban, por boludo me pasó Me vine a romper los cuernos con ese ventilador Temprano Llegué yo, me encontré el pata de lana recostado en mi sillón. Con mi bata y mis pantufas, vi mi g e r m o con batón. La que tanto me juraba que al que amaba era yo. Me dejaron en pelotas, me rajó como un botón. No tenía donde irme y a un arreglo llegué yo. O los tres somos felices sin rencores ni dolor. Ella, yo y y el pata de lana compartimos el amor. Pata de n a